Que trae el resplandor como un cierto rumor, tierra que no sea de callar, alma de Guayacá. Grito ancestral mordió mi pena y yo salgo a beber por los temblores de tu carne, por los antiguos manantiales del cobre a r i s c o de tu ser. セリオ animal、eh,、la v ディナ、tu desnudez me da la flor mejor。 Hinchada hasta los huesos se derrama, majestuosa la sal de tus pupilas. Pletórica de luz subió la llama, dispuesta a contestar por las heridas. Se olvidaron aquellos que no saben que la raíz que vuela no se amansa, que puede como el viento en su medida ser brisa leve o sangre que rebalsa. No hay más historia que la que no se escribe, la que no se acomoda en los manuales, la que lleva en sus venas doloridas los implacables sellos coloniales. Sube que sube, espuma que se agranda, árbol que crece oliéndose en su sombra, sedienta de fulgor, busca la savia. Abrirse al exterior como una rosa, resuelta la memoria, siente humana un trepidar de esencias escondidas, un estupor de huellas primordiales con incansable vuelo que la anima. Vuelve el aroma, el viento y todo vuelve, porque volver es comenzar la vida. アリマレー、フォークアルカボンアリマレー、フォークアルカボンアリマレー、フォークアルカボンアリマレー、フォークアルカボンアリマレー、フ iebre racial Palmar de estrellas, lluvia frutal, dejó su huella, volver a andar ayer por tus raíces más tempranas, donde gotea la mañana de u n nuevo y tierno amanecer. América. もの一つの愛はあなたの愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の